La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso y o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. En muchos países del tercer mundo, se dice que uno está en situación de pobreza cuando su salario si es que tiene un salario, no alcanza para cubrir las necesidades que incluye la canasta básica de alimentos. En estas diapositivas se trata de emitir un mensaje de reflexión, en donde los ricos o los que tienen pueden aprender a ser humildes, porque la verdadera riqueza se lleva en el corazón. El ser pobre es carecer de todo lo físico, pero en lo espiritual somos hijos de Dios. Esta diapositiva tiene la finalidad de transmitir que la verdadera riqueza es la que ponemos en práctica cuando somos solidarios, sencillos y humildes. Con todo cariño Irma.